Fue el convidado de piedra a la fiesta programada por otros. Rebelde, sin condicionamiento, fue perseguido y mutilado, pero supo volver por sus laureles. Para contar su historia, su pasado y su presente, llega al Fandoz. FanDosh Radio, el programa de la pentaestrella del camino. FanDosh Radio, otra manera de contar las cosas. Bienvenidos a una nueva edición de FanDodge Radio. Ya sabés, lo escuchás cuando querés y este es el temario. Actividad zonal Gustavo Fabián jasinski Dodge Bolívar trae toda la actividad de los zonales. Historia de gladiadores. 50 años no es nada. Una muestra de su vida. Recordamos a Ángel Rubén Monguzzi en su segunda victoria en el óvalo de Rafaela. Invitados por el piso. Auxiliar de pista columnista, toda la información que da vuelta va a parar a Dodge News, su página y como si fuera poco se compró una Dodge Beeper para correr lo vamos a tener aquí a Carlos Asensio información de la actividad oyera Paraná nah. esperando que pique uno grande todas las noticias, todas y ahora, música para matizar con los hermanos Barbosa CC Top Bad to the Bone i on the day I was born when nurse all gathered round and they gazed in wide wonder at the joy they had found then nurse spoke up, So leave this one alone She could tell right away That I was bad to the bone Bad to the bone Bad to the bone b -b -b -b -b bad b b b, -b, -bad. b, -b, -b, -b -bad. bad to the bone I broke a thousand hearts Before I met you I'll break a thousand more, baby B-b-b-b-b-b-fire B-b-b-b-b-b-fire Bueno, bienvenidos, esta es la tercera edición de fan FanDodge Radio y hoy con Carlos Asensio lo vamos a presentar, tenemos bastante información así que le damos la bienvenida, nos va a estar hablando un poco de Dodge, eh, de su página donde tiene mucha información este, referente a la actividad de todos los pilotos de la marca y también despunta el vicio y tiene otra página más sobre el tema del slot. Eh, ¿Cómo te va? Gracias por estar con nosotros hoy aquí en el piso. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, como decís en la presentación. Eh, gracias por, el, por la invitación. Bueno, es un gusto para mí compartir este momento. Eh, y bueno, eh, hacer todo lo posible para que esto esto salga cada día mejor. Y colaborar en lo que en lo que pueda. Bueno, en el desarrollo del programa a través de la sistema tratando los temas que nombraste. Pero bueno simplemente poniéndole toda la garra y de corazón dellero para ser útil en fondo fand dos radio bueno y lo tenemos también a, a gustavo gustavo opina qué tal cómo estás hola ¿qué tal hola. bueno eh, estamos ya encima de, de paraná con la fecha que está a punto de comenzar y vos estuviste recabando algún tipo de información y hay algunos pilotos que se bajaron a último momento no Sí, es el caso de Pedro Dandlen, por el lado del TC, y, y Ernestito besone por el lado del TC Pista. Bueno, lo de Pedro Dandlen, yo había escuchado algo en pol Position, decían que no contaba con un gran presupuesto para para esta carrera, y además tenía un compromiso familiar, así que la iba a dejar pasar. No sabemos qué pasó con, lo, con, con Ernestito, tal vez un poco apretado con el, con el presupuesto. Carlos, vos tuviste oportunidad de tener alguna información de de juan pablo en la última competencia que no digamos en una de las competencias que no se pudo presentar ¿no? correcto en la última no en la anterior holavarría eh, en holavarría eh, chateándose podría decir con juan pablo y me dijo que que no fue eh, para ahorrar digamos forma decirlo de alguna forma y aprovechar ese presupuesto para las últimas competencias del moula que se van a realizar en conjunto con las de tc y tc pista compartiendo escenario Y bueno, la idea de él era precisamente esa, tratar de, de optimizar el dinero de acá a fin de año como para poder eh, darle de lleno a, y a, a las presentaciones de la categoría. Calculo que lo de Ernestito debe venir por el mismo lado. Así que bueno, eh, eh, vamos a dar la, la lista del TC Pista de los pilotos de Dodge que han confirmado su presencia. Son Treviani, Larrauri, Paparella, Ciprés, Galarza, Manta, Truco, Girolami ...Grobo Copatel... ...Avela, Saturni... ...y Stefano Campria... Eh, ...vos tenías alguna información que había emitido la gente... ...de Treviani, ¿verdad? Correcto, tengo el informe de, de prensa de Jorgito Treviani... ...que bueno, no sé si, si muchos lo tenían presente... ...pero es el piloto que, eh, que tuvo mayores eh, mayor cantidad de victorias... ...en lo que va del año en el TC Pista... Eh, ...cuatro victorias puntualmente... Eh, ...dos en Buenos Aires... Y las otras dos, una en Rafaela y otra en Olavarría Sin contar en la que fue desclasificado, ¿verdad? Eh, lo cual, bueno, en todas las victorias que, que tuvo este año en la divisional Se fueron dando en circuitos de media o alta velocidad Lo que nos deja una buena expectativa para el fin de semana Ya que el Paraná tiene buenos, buenos tramos rápidos Y bueno salgo en la última oportunidad que por un toque fue fue relegado en, la, en las posiciones creo que tiene una buena buena alternativa buena perspectiva para, para este fin de semana perfecto también a quien tenemos es al bebu yerronami que estuvo haciendo algunas pruebas inclusive con la Chevrolet de iglesias pero este es una, un, una buena oportunidad que tiene eh, para seguir avanzando realmente es uno de los pilotos que más Eh, más adelante clasificado de mitad de, de campeonato hacia adelante así que hay que esperar cuál es la, la performance del, del Bebu Girulami que eh, ha dejado este, la, la, la Dodge muy bien posicionada tratando de ingresar en el selecto grupo de pilotos que van a ascender al turismo de carretera el año próximo eh, eso es cuanto a la actividad del, del TC Pista Eh, vamos a hacer una pequeña pausa, porque querías aclarar un eh, sí, tema. Sí, sí, en Buenos Aires se corrió una sola carrera, pero en realidad Trevini tiene tres eh, victorias en lo que va del torneo, eh, gracias pero, a Gustavo acá que me lo, lo recordó. Estaba la seña. Eh, pero de todas maneras es muy buena la, la, la, el resultado, es una máquina tremendamente veloz. Eh, eh, estamos convencidos de que de que con una con unos buenos resultados se puede acercar a, a Guido Falaci. Y además, es claro, puntualmente, la diferencia con Guido hoy son de 39 puntos y medio. Si tenemos presente que restan tres carreras, incluyendo la de este fin de semana, el puntaje ideal, obteniendo punto por serie, por pole position y por final ganada, sería de 69 puntos. O sea que tenemos un alto porcentaje de, de posibilidades de sumar gordo, digamos, por una cuestión de que falta, para nada como dije antes, con buenas perspectivas, Y la última carrera de Buenos Aires, donde ya ganó. Bueno, estaremos ahí a la espera de, del resultado de los pilotos. Vamos a hacer ahora una, una pausa. Va a presentar su informe eh, Gustavo Hacinski con toda la actividad zonal. Y luego ya encaramos el tema del turismo de carretera. FANA 2 Rara. Una manera diferente de contar las cosas. ...se disputó una nueva fecha del tercero creperense en su clase 7... ...donde participaron dos corredores eh, con la marca... ...uno es Hugo Gualdemar Cabrera y el otro es Javier Raúl Cuel... ...en la clasificación, en el circuito de Navarro de 1628 metros... ...clasificó cuarto Cabrera y 11 Cuel... ...digamos que eran 12 autos los participantes... Eh, ...en la primera serie no, no participaron ni, ninguno de los dos pilotos de dos y en la segunda la ganó Cabrera a un promedio de 91,92 metros eh, a la hora. También es de destacar que no pudo largar el auto de cuello. En la final, eh, Cabrera venía punteando y fue tocado por el campeón, con lo cual el número uno del, del ranking anterior fue excluido, y saliendo quinto, Gualdemar eh, Cabrera. Se disputó en el circuito de Navarro, el domingo pasado, eh, otra competencia del estándar mejorado, en la cual participaron nueve autos de la marca Dodge, pero en esta modalidad de 2.500. En la clasificación oficial del día sábado, Sergio Alberti salió segundo, Aníbal Leguizamón tercero, Daniel Cataño sexto, eh, Walter Schiavi séptimo, José Bianchi octavo, José Zafarano noveno y Raúl Ruiz décimo. En la primera serie, Aníbal Eguizamón salió segundo, José Zaffarano tercero, Walter Schiavi octavo y Evaristo Logarzo noveno, no habiendo clasificado Hernán Lizalde. En la segunda serie, el ganador fue Daniel Cataño, tercero salió Raúl Ruiz, quinto salió Sergio Alberti y sexto José Bianchi. El promedio de ganador de Cataño en esta serie fue de 90 km por hora. En la final, disputada a 12 vueltas... Evaristo Logarzo, salió tercero, Raúl Ruiz, quinto, Leguiz, Aníbal de Guizamón, sexto, Hernán Lizalde, séptimo, José Zafarano, octavo y Walter Esquiavi, noveno. Salió también en el puesto 15 José Bianchi, no habiendo clasificado Daniel Cataño. También hay que recordar que tanto el T.C. Roqueperense como el Turismo Estándar, Eh, son datos gracias a la Federación Regional del Automóvil Deportivo número 3, Centro de la Provincia de Buenos Aires. Se disputó una nueva competencia del DC de Río Platense en el Circuito de La Plata, en el Roberto Morgas de La Plata. En, en esta categoría participa Alejandro Constanzo, Guillermo Rey, Eduardo Márquez, que corre el Dodge X Garris, Julio Politano, Carlos Sinagra, Sergio Rodríguez. En la clasificación del día sábado, los puestos fueron los siguientes. Alejandro Constanzos VIII, Eduardo Márquez IX, Carlos Sinagra XX, Julio Politano XXIV y Guillermo Rey XXVI. Después de las series, en donde los autos de la marca no tuvieron una destacada labor, sí solamente clasificaron para la final, debemos decir que en la final hubo varios toques, recargos, que hicieron entretenida la carrera, pero bueno, también se vieron perjudicados los que van primeros en el campeonato que no tiene nada que ver con dos. Pero bueno, al término de la carrera, después de distintos toques y una gran labor, el Colo Márquez, que corre con la chancha ex-Garris, que se, con se conformó con el cuarto lugar, logrando demostrar esta altura de las circunstancias, eh, que está para pelear la, la punta, gracias al cierro que le dio el equipo de Garris. Después podemos destacar el décimo puesto logrado por Julio Politano, luego de una remontada, por haber entrado el auto de seguridad y no haber quedado beneficiado, perdió algo de ritmo, pero bueno, se las ingenió para llegar décimo. Dos se salió Carlos Sinagra y 16 Guillermo Ray. Estos son todos los clasificados en el Autódromo de La Plata para el TC eh, Río Platense. Cabe recordar que la próxima fecha será el 16 de noviembre en el mismo Autódromo. En el Roberto José Mouras de La Plata se disputó una nueva competencia del TC Mouras, pero en esta particularidad de arrancando una nueva categoría y van muchas otras más el TC Pista Mouras en esta nueva categoría se anotaron dos vehículos de la marca Marcelo Araez con el equipo de competición sur y Claudio Viano, un viejo conocido de la marca, con el, el equipo taco Combe, competición lamentablemente en, en la final no llegaron ninguno, ninguno de los dos autos con lo cual esperamos mejor suerte para la próxima se disputó una nueva competencia del TC Mouras en el autódromo de la plata En este caso, en la clasificación, hubo destacada labor de los huestes de dos, donde Gabriel Cosma salió tercero, Juan Pablo Bessone, cuarto, décimo Pedro Gentile, con la misma coupé que usó Soto en la carrera pasada del TC, Francisco Crucio, veinte, Omar Rodríguez, treinta y siete, y Alejandro Verganza, cuarenta y dos. las series, la mejor clasificación fue en la primera para Juan Pablo Besone que salió segundo. Después otra destacada labor fue la tercera de Patricio Morelli, que salió quinto. Es de destacar que en la final, eh, Juan Pablo tuvo muy buena labor, pero debido a un toque propinado por el campeón de este año, Jean Lombardo, cuando venía con serias chances de, de, de ganar la carrera, quedó por este toque relegado al quinto puesto. Y completando el clasificador, donde Juan Pablo salió quinto, tenemos que Gabriel Cosma salió 16, Fabián Crucio 10, eh, 38, Pedro Gentile, ¿sí? con vueltas menos, 41, y Alejandro Verganza, que solamente pudo completar una docena de vueltas, 42. Como ya dijimos, el auto de Jean Lombardo fue percibido por el toque al auto de Juan Pablo Isona con el número 42. Informó para Fandosh Radio, Gustavo Fabián Jasinski O2, Bolívar. Llega ahora entonces el turismo de carretera después del informe de Gustavo Hacinski. Y también hay deserciones si bien no no es de la hueeste de ollera patricio di palma en los últimos días había anunciado que prefería pasar de largo en paraná hacer una reforma en la parte delantera del torino todo el mundo está trabajando sobre el tren delantero de los de los autos todo el sistema de suspensión delantero uno de los primeros que lo hizo fue el pato silva después se empezó toda una movida para hacer eh, Algunos cambios, evidentemente, eh, tienen que hacer esas modificaciones para que los amortiguadores monomarca que han puesto la categoría ahora funcionen mejor, aparentemente sería en parte por eso. Uno no es no es técnico, pero escucha este, cierta información que va llegando. Eh, no viene Patricio, ¿no? Pero puede ser yo escuché me pareció que, que las modificaciones de él estaban haciendo un, un drenaje en el cockpit del auto. ¿Por qué? qué? problema tenía? Según ¿Se parece, se... no, no, no, en las últimas carreras se estaba inundando y le complicaba la visión. Las lágrimas, dicen que... Lágrima, ¿Los lagrimales sí, sí. le estaban haciendo? Me parece que sí. ¿Por qué ha pedido el pase a Ford? ¿Está convencido de que el Torino no funciona a pesar de que la ACTC está eh, invitando a muchos pilotos para que se sumen a la marca para el año próximo? Uno de ellos es el Bebo Girolami. Ahora yo pregunto, en la última sí. carrera, no la vi... Pero anduvo un Torino adelante. Anduvo un Torino adelante, pero también uno tiene que hacer un poco de equilibrio y pensar que en la época que andaba adelante Fontana solo no era también el hecho de que todos los doyes anduvieran bien. Yo creo que, por un lado, puede ser que le, le, le necesite un poco de trabajo el, el Torino, pero también es cierto de que en los últimos tiempos Patricio, que ya había tomado la idea, porque hasta se peleó con los hinchas de abandonar la marca, de irse a, a algo más seguro, tal vez esperanzado en que una superestructura lo pudiera cobijar algo que hasta el momento no se dio y si sí se da en el más díscolo de lo de Palma, porque ya es un hecho de que Marquitos esté, esté en una de las superestructuras así que habrá que esperar hubo pruebas, si vos te fijás el auto de, de Patricio no, no desentonó Eh, lo estuvo manejando ortelli ah, y, y entró con, con un minuto 29 creo un poquito más si sí, quedó a 7 décimas de, del que hizo la pole que fue el mejor el mejor tiempo ponce de león que se está recuperando fue eh, uno de los pocos y no creo que fue el único que bajó el minuto 29 Exacto. así que hay que hay que tenerlo muy en cuenta con un auto que aparentemente sea se ha recuperado ortelli había quedado segundos pero con su auto Eh, cuarto el Pato Silva quinto Ortelli pero con el auto de, de Marquitos luego les encolumnaron Ciantini eh, eh, Pechito López eh, Acebal Ceba eh, Dirucio ¿qué pasará con Dirucio para la próxima temporada? está eh, está complicado un poco porque él pretendía tener mayor protagonismo este año y las cosas no le salieron bien y otro de los que probó que anduvo dentro del club del, del minuto 29 lo que se puede considerar una buena prueba fue pablito soto hacia o sea, menos de un segundo exactamente y que vuelve para esta competencia con el auto original de él recordemos que en el último en la última competencia había corrido con el auto de Gentile correcto la contar exactamente y ahora vuelve con los trabajos ya realizados a correr con su auto y esta fue la primera prueba así que hay que hay que tenerlo en cuenta A ver qué es lo que puede lo que puede suceder Eh, dentro de la nómina de pilotos inscriptos de la marca Doge lo tenemos a, a Pinchito, eh, eh, Tito Bessone, Ariel Roviani, Catalán Magni, Pablo Soto, René Zanatta, Néstor Rivas, Rubén Salerno, Facundo Gilbisela, Juan Marcos Angelini y Corsa. Esos serán los vehículos que estarán representando a la marca durante este fin de semana. Eh, Gustavo, vos tenés el campeonato de la Copa Primavera. sí la encabeza Guillermo Mortelli con 38 puntos Segundo Juan Manuel Silva con 31 Tercero Cristian Ledesma con 26 Después viene Manuel Moriarty con 25 eh, Diego Ventín con 23 y medio Sergio Aló, sí ¿no? sí con 19 Después eh, Eduardo Ramos con 17 y medio eh, Mariano Altuna con 13 y medio Rafael Berna con, con 13, Leonel Lugalde con 9.5, Ponce León con 8 y Jonathan Castellano sin puntos. Ahora este, interesante es la comparación que uno hace entre los los puntos otorgados por el torneo este especial y lo que sería el campeonato general, ¿no? Porque lo, eh, Silva está bien, está ahí entre los primeros. Sí. Pero si fuese por, por suma total de puntos Ya estaría con 212 contra 166 De Emanuel Moriati Ortelli recién estaría en el tercer lugar Ponce estaría cuarto Ramos quinto Diego Aventín sexto Cristian Ledesma séptimo El Gurí Martínez octavo Hoy por hoy estaría dentro de los De los que podrían pelear en el por el playoff Mariano Altuna noveno Lionel Lugal de décimo, Sergio Aló décimo primero y Jonathan Castellano, a pesar de no haber sumado en las últimas dos competencias, estaría en el décimo segundo lugar y estaría dentro justamente de los 12 seleccionados para para pelear por el campeonato. Hoy se quedaría fuera del campeonato Rafael Berna, que ha tenido muy poco muy poca suerte también y si nos ponemos a analizar un poquito más, eh Moretti ya hoy por hoy creo que a partir de la próxima de esta competencia se transformará en el puntal del de equipo de Cuervo para tratar de, de, de consagrarse campeón, porque tanto Lalo como Berna están este, más atrás en el clasificador vamos a ver qué pasa vamos ¿Usted tiene ver. algún pálpito? para lo que se viene el fin de semana o lo ve todo sí, muy... está muy firme los, los Chevrolet de Hortel y Ledesma ¿Sí? ¿Vos mm. te... Sí, muy difícil, muy difícil ¿Y en un circuito como Paraná? Sí, sí, andan bien Ortelli ¿Ortelli te... te parece es, que anda bien? Es, es. Este, yo no sé por qué hay mucha gente que lo ha bajado a, Al Pato Silva casi del, del, De la pelea No sé si lo ven un poco resignado Me parece o que tras... el solo ¿Te parece? y sí, fue un bajón importante el tema de haberlo soplado Con este invento de la copa de leche Sí, sí no, Pero realmente... la, la carrera anterior mostró el auto Ledesma Lo que tiene Sí, Largó último, pero último atrás de boxes. Sí. sí, sí, no, le des más, realmente sí. hizo una carrera espectacular. <ríe> y este, y bueno, y dentro de las noticias de las novedades de los últimos tiempos, eh, no saben si va a llegar para, para Buenos Aires. O per, mejor dicho, para La Plata, pero para Buenos Aires seguro que vuelve Ariel Pacho y su Torino y va a correr la carrera de Comodoro Rivadavia del, del, del Top Race eh, B6. Eh, ya está inscrito así que eh, va a hacer estas dos competencias como prueba y ya encarará el, el año el año próximo con todo el poderío está buscando a ver si hay alguna superestructura que puede eh, ocuparlo a él eh, tenemos que recordar de que viste no pueden eh, ir eh, ni Ford ni Chevrolet si ya tenés un equipo armado así que él sería una una alternativa al menos dinero para poder este encarar los gastos que demanda una superestructura sí. este, lo tiene ahora lo importante es lo siguiente el vuelve antes del fin de año sí ¿quién tiene Torino Nuevo? ¿Torino Nuevo? claro, porque va a volver con Torino calculo sí, yo sí, sí, sí, sí. bueno, él estaba con el Torino de, de Bocio ¿y lo va a soltar? Eh, Bocio se fue a Chevrolet está bien, no bien, pero porque estaba mal ese auto supuestamente y ahí... Por eso digo, Torino Nuevo. ¿Torino Nuevo? ¿Seguro? ¿Vos pensás que para él? Mm. Debes tener alguna puntita por ahí. Vamos a esperar que... Porque a vos, ¿qué te parece? ¿Vos te parece que él estaría preparando uno nuevo para el año próximo? Porque Chevrolet y Ford, no creo que él cambie. Eh, no, no creo. No se, no debería. Depende de los tíos. a El tío Oscar que quiera, pero en realidad no debería. Sí todo se puede todo se puede no <risa> sabes que acá se escribe todo con lápiz y se borra con goma hay demasiadas como para andar borrando lo que lo que se pregona por un momento y después por el otro yo por mi parte yo ya tengo la idea de que para el año que viene esta copa primavera existirá pero la distribución de puntos para quienes hayan terminado mejor ubicado entre los 12 seguramente cambiará porque 7 puntos ha sido un golpe bajo para, para el Pato Silva. Claro, no tenía quien lo respalde. Si vos tenés un parque de 50 autos, tenés uno a favor de esa medida. Claro. Y el resto, los 49 restantes, en favor de que se reparta la menor cantidad de puntos. Entonces, el grito del Pato Silva nos escuchó demasiado y, y entró en, en, en el bajón ah, con el que estamos hablando. Ahora yo pregunto una cosa. ¿Tan difícil es hacer lo que se dice... En la, lo que se dice en las lo se escucha en la tribuna que es hacer un reglamento en serio y parejo como el tc pista por ejemplo bueno eso lo estábamos planteando en, la, en, el, en el foro eh, no hay una, un, una categoría que haya demostrado a, ra, a través de los resultados ser más pareja que el, que el tc pista porque torino aún teniendo uno o dos autos que pueden estar peleando por ahí cerca fueron ganadores. Sí, pero Dodge en el de pista también hay dos autos o tres a lo sumo peleando los primeros puestos. Y Ford tiene dos o tres lo mismo. Y es una una realmente es un tema de debate. Ojalá que entiendan que más allá de, del negocio que les puede implicar a determinada gente hacer una una categoría pareja lleva a que todo el mundo se quiera se quiera sumar sin necesidad de tener que andar buscando Ford o Chevrolet, se pueden ir a un Torino, se pueden ir a un Dodge. Este hoy tienen que Cortar el ingreso a Ford O decir que cortan el ingreso a Ford Porque después ¿Cuántas veces lo dijeron eso? Be, be, Besone eh, Pasó para un lado Pasó para el otro uh. Nunca este eh, Cuando él quería pasar para Ford Le recomendaba que se quedara en Dodge Después quiso ir a Torino uh. Después volvió para Dodge Tenés el caso de, de pilotos Que de la noche a la mañana sin pergaminos Aparecen en el turismo de carretera Hoy ya se está hablando de que se va Eh, eh, se va eh, Eduardo Lalo Ramos y se habla de que el ingreso va a ser de un piloto que hasta ahora no corrió nunca en el turismo de carretera el que tiene las 3B y con un Ford eh, obvio. Entonces, y en qué equipo y va a ser en el equipo del de Cuervo yo me imagino digamos todo el mundo está casi seguro está esperando que alguien salga y anuncie oficialmente que va a ocurrir eso seguro Bueno, hacemos una pequeña pausa y ya llegamos para la despedida. streams but you know he's clean oh don't you see Carlos, no hablamos nada de tu actividad, decime, ¿cuál es, eh, entre los tantos hobbies que tenés para permanecer cerca de Doge, cuáles son las, las cosas que estás haciendo en estos momentos? Bueno, principalmente, hace ya un tiempo que estoy molestando en la, en la página en de Fandosh, eh, gracias a, a Gustavo que dio un lugar en, no nos va a sacar ¿eh? no, es, va a ser difícil <risa> eh, nos dio, me dio el lugar eh, en su momento me dio el lugar hasta de columnista que después por una cuestión de fiaca tal vez lo, lo tengo medio perdido y abandonado convengamos que la actualidad del PC tampoco da para hablar mucho positivo y para tirar y seríamos bronca seríamos demasiado críticos para tirar bronca no tengo ni ganas sabes veces eh, y bueno después traté de hacer algo parecido a un blog Eh, relacionado obviamente a la marca que por la cual soy simpatizante Y a la que sigo, que es eh, Doge News Que vos mismo lo nombraste al principio Ahí trato de rejuntar Todo lo que sea información de diversas categorías y demás Y, y bueno, eh, tratar de mantener informados a, a, a los doyeros Como para que, que tengan ahí todo un, un mini resumen de, de lo que a veces por algún motivo u otro Pueden pueda quedar escapado de, de lo que es Muchas veces las pongo los dos lados. Así no, que no, no, estamos siempre cotejando un poco lo, la información que... Que, que, que exista lados. eso no quiere decir que le deje de prestar atención a, a Fandosh. Eh, luego, bueno, como vos lo dijiste bien, eh, soy oficial de, de pista de autódromo de, de Buenos Aires, los hermanos Galvez hoy por hoy. Y, en buena hora. En buena había hora, quedado, sí. Era un poco había quedado un poco desparejo nombrar a uno de los a uno de ellos solo. Y que Ahora históricamente está... creo que los dos merecen tener... El, el, que tienen, merecen el estar en el nombre de un autódromo importante como es el de Buenos Aires, donde ha corrido la Fórmula 1 y categorías las cuales no vi en persona y siempre lamento no haber nacido 10 o 15 años antes como fue el Sport Prototipo. No, realmente sí si te habrías quedado a vivir en el autódromo, creo que eh, quienes tuvimos la oportunidad, yo también era bastante chico cuando cuando llegó el Sport Prototipo tuve oportunidad de ver una temporada internacional y el final, el ocaso de la categoría en la Argentina, pero te puedo asegurar que era, era algo increíble y tal vez... Uno no lo valora en aquel momento, hoy uno lo valora mucho más. Totalmente, casi siempre pasa así, ¿no? Cuando uno deja de tener determinadas cosas, le da mayor importancia de la que le dio en su momento. Así es, entonces estás en el en el autódromo, estás en el cuerpo de, de oficiales. En el en el COP, que es el cuerpo oficial de banderilleros de la República Argentina. Yo bajo. quiero que, que un día este, te des una vuelta para charlar, porque hay mucho sobre el tema de, de seguridad, Eh, hay muchísimas cosas que tuvimos oportunidad de, de charlarlo personalmente Sobre la posición de los banderilleros, sobre la actitud Porque no es que estén eh, agrupados bajo un mismo techo Sino que hay diferentes eh, agrupaciones En realidad hoy por hoy en Argentina hay dos La oficial, es donde estoy yo y pertenezco yo Que está bajo el paraguas de la, de la CDA del ACA eh, el, el cual es el organismo que está bajo la FIA, propiamente dicho la CTC es un organismo autónomo, por llamar de alguna forma, y tiene su cuerpo propio de banderilleros. Otra reglamentación, otras posiciones, otra idiosincrasia a trabajo. Pero qué lindo habría sido, ahora que todo el mundo está hablando mucho de la carrera que se va a hacer en Potrero de los Funes y viene buena parte del circo de la, de la FIA, que la parte de, de seguridad pudiera dar algunas charlas ya que se tratan simplemente de dos organizaciones, al menos tratar de juntarlas y marcar pautas, porque creo que cada uno está queriendo inventar eh, hoy por hoy en algunas cosas en otras se toman las referencias que vienen desde, desde Europa pero hay demasiada gente que hace las cosas como le parece y no como deberían ser y sería muy lindo ya que lo tenemos acá cerca, que van a estar por San Luis juntarlos en una, un par de días antes de una charla previa en Buenos Aires ¿no? lo, lo importante de esto, más allá que no tenga que ver con el TCEN y con la actualidad de DOJ es que eh, la FIA eh, el vino hace pocos días atrás y le dio el visto bueno a la comisión de, de laca en lo, en lo que sea relacionado a la seguridad eh, de autódromos y en cuanto a lo que sea extracción de piloto ante un accidente y demás eh, Ese visto bueno ya lo tiene la Eh, ...parte de la de CDA de Laca... Eh, ...no sé qué va a pasar con respecto a la parte de Banderilla G... ...que en definitiva también está bajo ese paraguas... ...hasta el día de hoy no tengo información al respecto... Eh, ...creo, si usamos la lógica... ...debería hacerlo el COP... exactamente ...pero bueno, eh, hay veces que la lógica no manda... ...ese mismo fin de semana va a estar corriendo el TC2000... ...y por ejemplo el TC2000 trabajó hace desde hace un año y medio dos con los bandirilleros de la CTC. Lindo saberlo eso, ¿no? Porque después se están peleando por una cosa y después se juntan según cómo les mueva en Buenos en Aires los. hace dos años que los eh, cuando corre el PES 2000, los bandirilleros son de la CTC. Y sin embargo, la el PES 2000 está bajo Guadalajara. Bueno, ahora tengo otra pregunta. ¿Es verdad que te compraste un Viper? Eh, sí, bueno, escala 1 Obviamente <risa> En 1 en 32 es eh, 15, una, centímetros. Una 15 centímetros Está bien, iba a decir una cuarta y media no, Para no. que sacara Porque sos apasionado por el slot Y tratamos de jugar con autitos teniendo 31 años Bueno, pero decime <risa> Los costos también este es decir Uno compra tecnología también Para armarse sus autitos ¿Y ¿En esto... cuánto anda un, un autito Un slot, un Scalectri como se decía antes? Y Scalectri que es una marca pero para graficarlo es el nombre ideal porque es el que lo conocemos todos pero hoy por hoy un auto de, de slot europeo que es el que me gusta a mí que prácticamente son maquetas motorizadas o sea, tienen todas las proporciones de, del auto y las, lo, las cotas del auto estándar pero llevadas a escala 1.32 está rondando desde los 150 pesos en adelante el adelante puede ser lo que el bolsillo Mil... pueda eh, estándar no creo o sea estándar estamos hablando con las características propias del auto de caja como se dice habitualmente el precio promedio puede estar entre los 150 como te dije yo el piso hasta un 300 un auto y digamos dentro de no tenéis ya tenés buenos autos después obviamente la que esté en escala 132 no quiere decir que al auto no se lo pueda mejorar y las mejoras Tienen su costo extra y adicional. Eh, partís desde las llantas y el caucho como un auto de calle. Que vos le puedes modificar eso. Las prestaciones del motor en cuanto a RPM. Eh, contactos eléctricos y demás. Eh, suspensiones en algunos casos. estamos hablando de que cualquier pavadita de esas te puede estar rondando de los 30 pesos a 60, 70, 80 cada una. Muy bien. Bueno Carlos, te agradezco Creo que dejaste picando otro tema Para tocar en, en algún momento Porque más de uno te va a llamar Para, no hay para hacerte problema. alguna consulta De hecho en el en el foro Yo firmo como el especialista Está mi mail, está todos los datos Cualquier cosa Algún loco que quiera incursionar en el mundo Escala 1.32 Aunque sea para jugar De hecho yo te invité un par de veces y viniste y Hoy me subí al, al Viper hoy, hoy estuviste pegándole un par de vueltitas Acelerándolo ahí en... En, en la pista donde vamos a jugar con noso, con los amigos y eh, mi idea no es la competencia, yo lo que quiero es jugar un rato y que eso me sea el nexo para salir de la, de la locura cotidiana de, de todo el mundo, ¿no? nada más. Bueno, gracias Carlitos por venir. Por favor, me vas a tener molestando seguido. <risa> no, <parece>. eso espero. <risa> Gustavo, eh, muchísimas gracias por, por acompañarnos siempre tirándonos este buena onda y permitiéndonos que de a poco nos vayamos metiendo y cada vez estamos tomando más la página porque nos has permitido, porque eh, creo que el sentimiento por por Doja así lo, lo lleva. Y bueno, seguimos seguimos en permanentemente en, en contacto y también agradecerte al, al secretario que te has traído hoy, a, a Juan Manuel, que, que no habla. El tipo, mira, es un observador, pero me da la sensación que es más o menos como vos, cuando abre la boca te da una sentencia y callados nosotros si sí, pero cuando tienen que decir algo dicen este una frase contundente así que Gustavo muchísimas gracias por todo no, gracias a vos. yo soy un espectador de lujo acá. bueno muchas gracias a todos por escucharnos lo vamos a dejar en compañía de un resumen que hemos hecho sobre eh, una carrera histórica y que seguramente nos va a demandar algún programa que son las 500 millas de Rafaela en este caso ganada por una de las principales figuras que tuvo la marca Doge a lo largo de toda su historial, el negro Ángel Rubén mongusi Después de ellos, la despedida y muchísimas gracias a todos. Nos escuchan cuando tienen ganas. Muchos gladiadores del camino fueron forjando el metal de la penta estrella. Fandosh no los olvida y les rinde su tributo. Presentamos Historia de Gladiadores. Un espacio para conocer y homenajear a los que hicieron grande la marca. ...hoy Ángel Rubén Monguzzi. Por estos días... ...está cumpliendo 50 años con el automovilismo. Es una de las figuras... ...de las que se puede hablar mucho... ...sobre su actividad como corredor... ...y también como dirigente... ...en la provincia de Córdoba... ...la provincia que lo vio nacer... Y también como golfista, porque esa también ha sido una de sus importantes actividades a nivel deportivo y que la ha cumplido con tanta pasión como con buenos resultados. Sin embargo, en el automovilismo hay algunos hechos que lo pintan como él ha sido a lo largo de toda su, su carrera. Y esta vez queremos, de alguna manera, pintarles a ustedes el... ...la personalidad de, de Ángel Gomonguzzi... ...relatando lo que ocurrió... ...en la oportunidad de él ganar... ...por segunda vez... ...las 500 millas de Rafaela... ...para la mecánica argentina Fórmula 1... ...una de las categorías que se ha transformado... ...con el paso del tiempo... ...en leyenda... ...por la potencia que manejaban... ...y justamente creando toda una... ...polémica... ...respecto a... ...por qué los pilotos... ...de aquellos tiempos podían hacerlo... ...y hoy se niegan a correr en el óvalo. Seguramente cada uno podrá tener una opinión formada... ...pero a través de las veces que hemos tocado el tema... ...dentro del Fandoj... ...siempre nos han eh, dicho el sueño... ...la gente ha escrito sobre el sueño de ver... ...al turismo de carretera corriendo en el, en el óvalo de Rafaela. Y la pregunta es... ¿Tenemos pilotos hoy en día lo suficientemente capaces como para correr una competencia en Oval? ¿Tenemos autos? Seguramente lo vamos a ir tocando este tema en la medida que nos vayamos acercando, no este año porque ya no no vamos a volver a, a competir en Rafaela, pero seguramente el año que viene habrá en las semanas previas todo un debate sobre si los pilotos actuales ...y las máquinas actuales están en condiciones de competir en un óvalo. Refiriéndonos a las 500 millas de Rafaela... ...se produjo un accidente en una de las dos mangas... ...había dos, eh, dos series por suma de tiempo a 40 vueltas... ...y la cosa no había comenzado bien... Eh, ...hubo un despiste en uno de los curbones... No había demasiadas posibilidades de, de comunicación por aquel entonces Hasta que apareció Miguel Ángel Guerra Que era uno de los involucrados por aquel momento Era uno de los de los pilotos que intentaba luchar el campeonato Frente a la poderosa escuadra de Chrysler Quienes apoyados en el motor del Dodge con motor V8 Trataba de hacerse del campeonato en aquella oportunidad cuando Guerra apareció en los boxes sin golpe pero bastante dolido por por un justamente un golpe en el tobillo y se conoció la primera versión de lo que había ocurrido. Di Palma también estaba involucrado y, y lo que dijo Ángel en aquel momento fue que Di Palma iba por arriba del peralte, bastante cruzado. Evidentemente los autos andaban muy fuerte eh, y el auto comenzó a hacer un, un trombo, hacia abajo. Le pega Miguel Ángel Guerra, según sus sus dichos, y el, el, el auto de, de Di Palma golpea nuevamente contra el Guadarray y lo vuelve a golpear. Entre los autos que se golpearon estaba también el de Mazoy y la máquina se, se prende fuego. Eh, poco tiempo después aparece Di Palma y ya la gente comienza a, a tranquilizarse, sabiendo de que la mayoría este, no no había sufrido mayores inconvenientes, salvo Mazoy, ...que el auto es este, golpeado, se, se incendia... ...y eh, sufre algunas algunas quemaduras. Su estado no era grave, pero tenía quemaduras de importancia... ...desde el cuello hasta la cintura, en la espalda... ...y en la pierna derecha. Eh, como Guerra, que era uno de los principales... Eh, ...candidatos a llevarse el título... ...y no era de la de la escudería de Kreisler... Eh, los directivos de la empresa deciden dar piedra libre en la primera serie y luego acomodar las cosas para que Pedro pasadore que en aquel momento era el favorito de la, de la escuadra eh, se quedara con el primer puesto y más cerca del campeonato de guerra que en aquel momento lo estaba punteando eh, el negro en la primera serie picó en punta con Del Río detrás que también pertenece a la escuadra Y luego se pudo ubicar Marito García, Pasadore, que también corría con, con Dodge, Ternengo y Rush. Pero en la, en la vuelta siguiente eh, superaron a, a Marito García y ya los tres autos de la, de la empresa se colocaron, o de la escuadra, se colocaron al frente del, del piloto. Eh, 21 autos largaron la, la primera de las dos series a 40 vueltas cada una. Monguzzi había realizado el mejor tipo de clasificación Fue el que picó en punta, como estábamos diciendo, y luego el resto. Lamentablemente al entrar en la segunda vuelta llega el desastre que culmina parando la carrera. Eh, realmente no, no parecía que, que se iba a poder reanudar porque el auto había quedado muy dañado, la pista muy sucia, pero después de arduo trabajo consiguen despejar la pista, se reagrupan, toman la decisión de correr dos series de 30 vueltas con parada de reabastecimiento porque el tanque de combustible no permitía a todos los autos llegar hasta el final entonces hicieron pusieron dentro del reglamento una parada obligatoria finalmente monguzzi se queda con, con la serie aventajando a del río y a pasadores es decir un 1 2 3 de dos Y luego se encolumnaron Ruech, Bianchi, Marito García y como habíamos dicho, quien venía punteando el campeonato Miguel Ángel Guerra no pudo participar ni de la primera serie ni de la segunda. Eh, ya todo parecía encaminarse rumbo al, al triunfo de la gente de, de Doge. La instrucción era que Monguzi, se diera el, el, el espacio suficiente para que pudiera ganar pe pasadore y de esa manera acercarse a miguel ángel el tema es que cuando se larga la segunda serie eh, comenzó a tener emoción ya la gente estaba eh, sospechando de que mongusi iba a levantar para permitirle el paso a guerra y sin a pasadore perdón sin embargo esto no ocurrió le va tomando cierta diferencia mongusi a pasadore y pasadore consigue recuperarse lo supera pero mongusi tenía que ir más atrás tenía que dejar la suficiente distancia en segundos para que pasadore ganara la, la serie pero eh, no esto no ocurrió terminó terminaron las, las 30 35 vueltas que, que se corrieron y que le permitió por suma de tiempos ganar por segunda vez a Mungusi las 500 millas de Rafaela y la decisión del cordobés creó un malestar muy grande entre la gente de su fábrica y sin que estos hicieran ningún tipo de declaraciones el mismo mongusi adelantó por radio que seguramente nunca más correría para la marca terminó la carrera y la cosa se, se frenó por el agotamiento de todo pero en realidad eh, prometía... ...seguir hablándose fuera de la pinta. Eh, Pasadores se adjudica la, la segunda serie... ...pero apenas por una décima... ...una distancia insignificante sobre Mombuzzi... ...quedando tercero el otro doce de, de Jorge Omar del Cato. Así terminó ese día... ...y mucho más no se habló porque el ambiente estaba muy caldeado... ...y en cualquier momento se podían llegar declaraciones fuertes y la gente de, de Chrysler prefirió callar. Pero Negro apareció un par de días después en la redacción de la, de la revista Corsa y explicó un poco todo lo que había sucedido. ¿Por qué gané las 500 millas? Esencialmente porque me debo a mi familia, a mi hija y a mi esposa que estaban en Rafaela viéndome correr. Me debo a mis amigos, a los que confiaron en mí y a mis anunciantes. Y en algún momento, esa gente la aprecio, tengo que darle explicaciones de mis actitudes. Entonces, ¿cómo pretenden que pare en una carrera para dejarme ganar? Fui a correr a Rafaela, hice el mejor tiempo de clasificación y toda la gente del equipo y de la marca me vino a felicitar. Gano la primera serie en la carrera y también pasa lo mismo, hasta que me dicen que yo debía salir tercero ...atrás de Pasador y del Río... ...que parara una vez en boxe para cargar nafta... ...y otra para simular... ...que algo no funcionaba en el auto... ...todo me pareció una barbaridad... ...tenía a mi hija al lado y la pobre no entendía nada... ...por ahí lo de la hija... ...este es un comentario aparte de la crónica... ...suena... ...a una excusa pero... ...era un tipo que no se iba a entregar... ...así porque sí... ...eh... Yo, ...la gente de Córdoba confía en mí en mis anunciantes, en Pianeto, por eso gané. Yo no puedo hacerme eso a mí mismo y tampoco a demás. Y como yo corro para divertirme, me importa muy poco que en un futuro me niegue en un auto de la marca. Pero si vos corres para una marca, dice determinada para un equipo, alguien tiene que mandar en ese equipo y tomar decisiones como la que te pidieron que terminaras atrás de pasador y del equipo. Y comienza a develar la historia. En un equipo sí, dice Monduzi, pero yo no tengo nada que ver con el equipo. La historia de las dos carreras que yo corrí este año en la categoría empezó hace tres meses cuando Matoca y palmar dos personas que lo apoyan para que consigan un auto, y entonces deciden alquilar un motor a Belaviña en 20 millones de pesos viejos. Voy a comprar las gomas a Chrysler y solamente me venden tres traseras porque las delanteras las reservaban para pasado Entonces tuve que ir a comprarle un juego a Dipalma que me salió a razón de 17 millones cada uno. Fíjense los valores o las proporciones, ¿no? 17 millones de pesos, un neumático contra 20 millones de pesos que salía a alquilar un día. Con las cubiertas listas... No, no Nos pusimos de acuerdo con Belaviña Que era quien manejaba el auto En un 33% de la publicidad Y los premios aparte del alquiler del motor Con esto quiero demostrarle a la gente Que no tengo nada que ver con el equipo Porque me cobraron todo E incluso me negaron cosas como las cubiertas Y encima voy a correr a la primera carrera Y me piden que, que tape a guerra Yo le contesté que nunca haría eso y menos con Ángel que lo conozco desde que tenía 10 años y es un super piloto. Lo único que le prometí fue andar lo más rápido posible para que no se chupara a mi cola. Y después de eso viene Rafaela y todo lo que ya le conté. Lo único que lamento es que de todo esto el es lo que se vea el, el que se ve perjudicado es de alguna manera Pianetto, que es una de las mejores personas que conocí en el automovilismo. Pero por lo demás no porque yo no tengo nada que ver con la gente de Kreinberg ellos me tuvieron 5 años en el equipo logramos sacar el autocampeón y cuando llegó el momento de renovar el contrato me dijeron eh, vino Pasadores que pone un juego de frenos importados y seis cubiertas nuevas además de otras cosas que hagan falta a través del exterior me echaron como un perro entonces ¿qué quieren conmigo? en ese momento no dije nada y Monguzzi se quedó sin correr, pero ahora que no me critiquen porque no les debo nada. Ángel Rubén Mongusi fue piloto de Dodge. Just Since the day they was born Straightening the curves Flatening the hills Someday the mountain might get them But the law ever will Making their way The only way they know how That's just a little bit more Just a good old boy they Wouldn't change if they could They're Fighting the system like a true modern-day Robin Hood Woo!